Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosemary Alonso. Saludos cordiales, bienvenidos a nuestro programa La Glorieta, aquí en el 101.4 de Teleelch Radio Marca, de este jueves 26 de marzo. Continúa esa batalla contra la propagación del virus. Ayer el Congreso de los Diputados aprobó prolongar 15 días más el confinamiento. Y dentro del drama que vivimos por la pérdida de vidas humanas, en Elche pudimos aplaudir ayer el alta de los dos primeros pacientes con coronavirus que han podido superar esta enfermedad. Ayer abandonaban el Hospital General tras curarse han regresado a sus casas... ...pero los datos no son buenos en la Comunidad Valenciana... ...el incremento de contagios va en aumento... ...al igual que las muertes... ...en nuestra provincia hay un total de 61 personas ingresadas en la UCI... ...y un total de 71 personas fallecidas en la provincia... ...de las 143 muertes registradas hasta ayer... ...en toda la Comunidad Valenciana... ...el elevado número de sanitarios contagiados... ...es otra de las preocupaciones del gobierno valenciano... ...que ya comenzó a recibir ayer... ...el material de protección comprado a empresas chinas... ...por valor de 11 millones de euros... ...material que según la consellera Ana Barceló... ...ha comenzado ya a distribuirse por los hospitales... ...y residencias valencianas... ...en cuanto a los tests rápidos y masivos... ...que se deben realizar para controlar mejor... ...la propagación del virus... La consellera reconoció ayer que han llegado estos tests pero siguen siendo escasos, muy pocos, por lo que aún siguen esperando la respuesta, o más bien la actuación del Gobierno central, que anunció el reparto de los mismos. Han llegado los primeros test, pero muy poquitos. Primero se atendió las necesidades de la Comunidad de Madrid, como es lógico, porque ustedes conocen la situación que en estos momentos tiene esta comunidad, y luego... Estamos estudiando cuáles van a ser los criterios en función de, de las analíticas que se vayan realizando. Por tanto, en estos momentos estamos pendientes de una reunión con el ministerio que se producirá eh, al mediodía para saber un poco nos dé información el Ministerio de cuándo van a llegar los test y cuántos van a venir a la Comunidad Valenciana. Esto es una solicitud que venimos requiriendo al Gobierno de España desde hace ya eh, varios días, desde que anunciaron que íbamos a poder contar con esos test rápidos y que estamos demandando y pidiendo esa información para poder trasladarla a la ciudadanía, para que estemos todos tranquilos y que sepan que en cuanto tengamos esa información la vamos a facilitar inmediatamente. ...donde sí se están llevando a cabo esos tests ...desde ayer en el aparcamiento... ...que la Universidad Miguel Hernández... ...ha cedido al Gobierno Valenciano... ...junto al Hospital de San Juan... ...donde se ha levantado una carpa... ...y se están realizando las pruebas... ...con el material cedido por los científicos... ...de la Universidad Miguel Hernández... ...además hemos conocido que en la lucha contra el virus... ...desde los comités científicos internacionales... ...el que fue Ministro de Sanidad Bernat Soria... ...está liderando un proyecto español... ...en el que participan ocho hospitales... ...y cinco universidades y en el que se investiga si un medicamento celular creado a partir de células madre puede ser eficaz en los pacientes graves con coronavirus que están en la unidad de cuidados intensivos, según ha publicado el diario Información. Y la lucha sanitaria y científica es en estos momentos nuestra esperanza para atajar la propagación del coronavirus y mientras tanto... De los gobiernos depende que las medidas del estado de alarma se cumplan y que la ciudadanía permanezca en sus casas y los trabajadores que están obligados a salir lo hagan con garantías por parte de sus empresas de no caer contagiados por el virus. Ante estos datos, seguimos necesitando para iniciar este día este programa Canciones Positivas. Así que echamos mano de nuestro archivo musical y les ofrecemos el mundo mejor que nos canta la oreja de Van días tristes, nos cuesta estar... El tiempo ha pintado las calles del mismo color Y tú te defiendes del hambre con una sonrisa y amor Las casas parece que muestran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 Así es, causa blue Radio Marca 101.4 La radio de Elche Y tras escuchar la canción positiva del día La Oreja de Van Gogh, tenemos más temas de La Oreja de Van Gogh, pero para más adelante, vamos a comenzar con la primera de las entrevistas en nuestro programa La Glorieta y vamos a hablar de educación y formación profesional con la concejal del área en el Ayuntamiento de Ilche. ya es María José Martínez. Hola, muy buenos días, María José. Buenos días, María, buenos días. Comenzamos con, con usted porque ayer mismo la ministra de Universidades y de Educación eh, aseguró garantizó que el curso no lo van a perder eh, los estudiantes de este país. Bueno, de eso se trata. En un momento tan complicado como el que estamos viviendo, se trata de intentar garantizar que nuestros alumnos y alumnas no pierdan eh, el trabajo ya realizado. Recordemos que ya habíamos pasado prácticamente eh, dos trimestres Y, claro, a estas alturas de curso sería muy lamentable que perdieran estos cursos. Entonces, se está intentando, por todos los medios posibles, que esto no suceda. Y ayer pues eh, la ministra se reunió con todos los consejeros y consejeras de educación de las comunidades autónomas y tomaron decisiones, que es de lo que se trata intentar ir tomando decisiones para resolver esta situación. Pues nos importan esas decisiones, María José, que le han trasladado sí. los acuerdos? El más importante, el que se ha publicado, es la EBAU, la selectividad. Eh, efectivamente, efectivamente, se aplaza para finales de junio y principios de julio, así los alumnos que terminen bachillerato y estén preparándose para esas pruebas, puedan tener un margen de tiempo más adecuado a las circunstancias y la convocatoria extraordinaria sería a primeros de septiembre. Con esto ganamos algo de tiempo y ganamos también que eh, pues en estos meses se puedan articular las mejores eh, maneras y las mejores garantías para que todos los alumnos, no solo de nuestra comunidad, sino de toda España, puedan eh, presentarse a estas pruebas con las mismas garantías y con las mismas condiciones. Yo creo que es una noticia que tranquiliza sobre todo al alumnado y a las familias y que ya permite trabajar con un margen de tiempo eh, con esas fechas marcadas. También esa conferencia, tras la reunión con esa conferencia sectorial de educación, se dijo que el modelo de examen se iba a ajustar a la excepcionalidad que supone el actual estado de alarma. ¿Qué significa esto? Pues, a ver, evidentemente los contenidos que se estaban trabajando de manera presencial en las aulas no se pueden dar de la misma manera con las herramientas que se están poniendo al alcance del alumnado. Entonces, tenemos que adaptar esos contenidos a los que se puedan ir avanzando con las plataformas establecidas y con los medios eh, que se están habilitando en estos días que llevamos de estado de, de alarma, Y lo que tenemos que hacer es, efectivamente, acondicionar esas pruebas a lo que se va a poder ir trabajando a través de las plataformas y de las herramientas online que, que hemos podido hacer. Y, además, consensuar es decir, que ningún alumno de Valencia… Eh, sea diferente al de Galicia, al de Madrid o al de Andalucía. no que todos Esto ya se viene hablando, no sí. es la primera vez, uh -huh. se viene hablando en cursos anteriores, ha habido ciertas polémicas con algunas pruebas, pero yo creo que esto también nos ayuda a consensuar criterios entre todas las comunidades autónomas y adaptarlo a la necesidad real que estamos teniendo en estos momentos. Pues esta pandemia nos trae precisamente una vieja reivindicación y es un modelo único de examen para todos en cuanto a las pruebas de acceso a la universidad. Pero también se habló ayer de la formación profesional. ¿Qué cambios hay en la formación profesional? Bueno, en la formación profesional, sobre todo en la parte de las prácticas, también se van a poder flexibilizar estas prácticas de manera que los alumnos eh, no las pierdan y cuando termine todo este estado de, de alarma, pues podamos... Eh, que las puedan hacer efectivas de la mejor manera posible. Es verdad que esta parte es más complicada porque la situación de, del tejido empresarial en estos momentos es complicado pero pensamos que vamos a poder adaptarlo de la mejor manera posible para que los alumnos de la ESP también tengan eh, sus prácticas con las mejores garantías posibles. ¿Y qué, van ¿Y qué va a ocurrir con los exámenes de acceso de formación profesional o los grados medios, eh, bueno, al grado superior? pues eh, entiendo que se harán de la mejor manera posible también adaptándolo a las circunstancias que estamos trabajando. Me vas a perdonar porque no me lo sé todo con tanto claro. detalle, porque diariamente recibimos tal avalancha de informaciones, de comunicaciones de la Consellería, del de Ministerio… que no me ha dado tiempo a aprenderme con todo detalle eh, tanta puntualización. Claro. Pero bueno, eh, yo creo que la conclusión que tenemos que extraer de, de la reunión mantenida ayer es de que todo se va a flexibilizar claro. y adaptar para que el alumnado y las familias estén tranquilos y puedan afrontar con garantías este final de curso que se nos adecina, uh -huh. pues de una manera muy anómala, ¿no? muy diferente uh -huh. a la habitual. También eh, se ha acordado suspender esas pruebas de evaluación diagnóstica. Eran pruebas, sí. bueno, yo no las eh, no las conozco en terceros, uh -huh. sexto de primaria y cuarto de la ESO. Esto era muy reciente, sí. ¿no? Sí, bueno, se llevan haciendo ya algunos cursos. Y bueno, es una manera también de evaluar nuestro sistema educativo, de ver eh, el nivel eh, de, de, de nuestros alumnos en determinados eh, cursos y niveles. Y bueno, yo creo que para tranquilizar sobre todo a los docentes y también a las familias de esos alumnos esos niveles, eh, no tiene sentido evaluarles cuando no se está pudiendo ajustar el temario al calendario previsto ¿no? en un curso normal. Entonces, yo creo que es razonable no, no hacer estas pruebas que, que, bueno, en este caso no, no son realmente sustanciales, ¿no?, con la situación uh -huh. que se está viviendo. ¿Y cuáles son las herramientas, algo importante, cuáles son las herramientas digitales con las que cuenta la Consellería de Educación, ya que las competencias están transferidas en la Comunidad Valenciana para nuestros alumnos? Pues, efectivamente, desde la Consellería de Educación, desde el primer momento de esta situación de crisis que estamos viviendo eh, se planteó acercar de la mejor manera posible a todo el alumnado eh, lo que es las clases habituales que se están dando y para ello articuló el plan Mulan que eh, es un plan de acción que acompaña a, al profesorado y al alumnado para que puedan desde casa eh, poder tener acceso a todas eh, a contenidos de todas las asignaturas y materiales ...y sobre todo dirigido a todo el alumnado... ...pero fundamentalmente a través del programa AULES... ...de secundaria y fp ...es donde está centrado el peso de este plan Mulan... Eh, ...específicamente para bachillerato... ...también se articula a través de la plataforma mediante web... ...que es un entorno de videoconferencias... ...en colaboración con Telefónica... ...es decir, dependiendo de los niveles... Cada familia y cada alumno va a poder tener un acceso a través de redes sociales para poder seguir el día a día de sus cursos infantil y primaria a través de las páginas web de sus centros educativos y de la web familia. Como os decía, secundaria y FP a través del programa AULES, bachillerato y formación profesional a través de este sistema de videoconferencias mediante webes que son como clases virtuales en las que interactúa el alumnado con el profesor, son en directo y pueden preguntar, incluso en las escuelas oficiales de idiomas también a través del sistema Aules, la concertada también se va a poder se ha podido adherir a estas plataformas en definitiva intentar pues que se pueda seguir con la mayor normalidad posible el ritmo de las clases ¿no? ese es el objetivo y eh, la conexión de las familias con el, el profesorado también está garantizada totalmente garantizado a, a, a través de el programa de la web familias que cuando todos los niños tienen asignados dos códigos, las familias solo tienen que activarlo y tienen un contacto directo con todo el profesorado. En infantil y primaria, las webs de los centros educativos también permiten un contacto diario. Pero además de todas estas eh, iniciativas, digamos, formales, eh, los centros educativos se han volcado con las familias. Muchos de ellos han creado sus propios grupos de WhatsApp, con el propio tutor, hay una comunicación directa con los directores y directoras de todos los centros, las propias familias dentro de sus grupos de difusión se van intercambiando también herramientas de apoyo, habréis visto que en redes sociales hay muchas iniciativas también a nivel nacional y de consellería han surgido iniciativas paralelas como eh, en la televisión eh, autonómica de Apunt, con una selección de vídeos a través de la web de Apunt, eh, otra iniciativa de consellería que se llama Rebots Digital, que es un portal también colaborativo dirigido a los docentes, con mucho material donde los docentes pueden eh, nutrirse para trasladar a sus alumnos. Tenemos también algo muy interesante, sobre todo, para los más pequeños y para aquellas familias que tienen más dificultades con el tema de la tecnología, como es la iniciativa de, de eh, Aprender en Casa a través de Radio española que permite que a través de Plan TV y de la 2 durante todos los días haya horarios para cada edad, desde 6 años hasta 14. En fin, yo creo que el ámbito educativo se está volcando para acercar a las familias, pues todos los medios posibles para poder intentar crear normalidad dentro de, de una situación tan especial y tan excepcional. Claro, el curso no se quiere suspender, eh, eh, se quiere salvar a toda costa pero también está el curso de después y ustedes desde la Concejalía de Educación precisamente durante abril es cuando empiezan a abrir matriculaciones, cuando empiezan a trabajar desde los consejos, desde el Consejo Municipal Escolar, eh, todas las plazas disponibles. ¿Cómo, ¿Cómo se encuentra este trabajo previo para el curso que viene? Bueno, pues estamos, de hecho, un, el trabajo más arduo que estamos haciendo ahora desde nuestra concejalía es precisamente eso, atender a todas las familias que empiezan ya a preguntarnos sobre el, el proceso de matriculación del nuevo curso. Como bien decías, a finales de abril, primeros de mayo, empezamos la campaña de información para todas las familias y en estos momentos, evidentemente, todo lleva cierto retraso. Si bien es cierto, desde Consellería sí que nos han dicho que en breve, estamos hablando de las próximas semanas, sí que nos trasladarán ya el acuerdo para eh, el saber la, los procesos de matriculación. ¿no? O sea que no se para, simplemente se ha ralentizado un poco, se han ralentizado los tiempos, pero en breve esperamos tener noticias de Consellería para poder eh, empezar con esta campaña. ¿Cómo se hará? Pues lo sabremos en función de la información que nos vaya dando Consellería y también de los tiempos que dure esta situación de, de alarma. Y hay también una competencia que la mayoría es de ustedes por el plan edificante, ahora que habían sí. comenzado las obras. Estas obras sí. se han paralizado, se han eh, demorado. ¿Cómo está la sí. situación del plan bueno. edificante? En principio eh, la obra que teníamos en marcha que era del aulario de la galga eh, es cuestión también de las empresas sabéis que eh, les sabe de alarma no impide la realización de ciertos trabajos siempre a criterio de de, pues eso, de los empresarios y se está trabajando pero a un ritmo más lento evidentemente guardando las mínimas medidas de las máximas medidas de seguridad perdón atendiendo a la situación en la que nos encontramos. Eh, y todos los demás procedimientos eh, seguirán su proceso, lo que pasa es que, como decía, de una manera pues más ralentizada, porque no es lo mismo el trabajo desde casa eh, que cuando está toda la Administración eh, en pleno rendimiento. ¿no? Eh, tenemos que adaptarnos a las nuevas situaciones, pero seguimos trabajando ¿eh? de un modo más lento, atendiendo a todos los criterios que nos van marcando desde el, eh, los ministerios correspondientes, siguiendo las indicaciones que nos marcan, pero todo se está realizando de una manera más lenta y, evidentemente, con más medidas de precaución. Pues María José Martínez, concejal de Educación, muchas gracias por eh, precisamente ese trabajo que realizan ustedes para garantizar que el curso, al menos el actual, no quede suspendido. Gracias gracias a vosotros y cuidaros mucho y quedaros en casa por favor 101.4 teleelch radiomarca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 Y recuerda, si tienes síntomas, quédate en casa y llama al 900 300 555. Generalitat Valenciana. Tocha a una veu. Pues también tenemos que recordar que la Consejería de Sanidad eh, ha anunciado ha insistido en que para consultar con el médico de cabecera Pues es obligatorio llamar antes por teléfono, quieren limitar los desplazamientos a los centros de salud y así pues aliviar la carga de trabajo a todo el personal sanitario, así lo decía ayer la concejal de Sanidad Mario Galiana. Para ello, todo aquel que necesite consulta con su médico debe de llamar a su centro de salud para solicitar cita y su médico le llamará para pasar consulta telefónica. Todo aquel que suele acudir a los centros de salud para retirar sus recetas o medicamentos recurrentes, ya que son enfermos crónicos, ya no es necesario que pidan cita por teléfono ni acudan al centro de salud, ya que se han habilitado que se renueven las recetas de todos y de todas automáticamente durante tres meses, por lo que puede acudir a su farmacia con la tarjeta SIP y retirar sus fármacos. Si por cualquier cuestión no pudieran ustedes acudir, puede realizarlo algún familiar con la tarjeta SIP. Por otro lado, para todos aquellos ciudadanos que habitualmente suelen acudir a la farmacia del hospital, ya no deben acudir, ya que los hospitales han iniciado un servicio a través de la Generalitat para que se les dispense su medicación en su domicilio. Insisto, Para ello, no deben de llamar a los hospitales. El hospital se pondrá en contacto con todos los pacientes. Desde aquí, daros las gracias a todos y a todas por vuestra colaboración. Muchas gracias. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca. Si vas a reformar tu hogar en Quiles, tienes la mejor relación calidad-precio del mercado.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 Pues seguiremos hablando del ámbito sanitario, tenemos varias entrevistas programadas para hoy... ...pero ahora queremos hablar eh, de eh, el agua, de este bien escaso, porque este mes ha sido también noticial... ...lo hemos conocido esta semana, estaba prevista la reunión de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura... ...las lluvias han llenado las reservas de los embalses, por ejemplo, del Tajo y se esperaba de forma automática un nuevo trasvase al Segura de 38 hectómetros cúbicos, porque así los niveles actuales del río Tajo lo permiten. Pero esa reunión de la Comisión de Explotación se aplazó. No sabemos de qué forma o qué indignación ha podido causar a, entre los regantes del Segura esta suspensión de la reunión de la Comisión de Explotación y si tiene justificación y si les sirve la justificación de que se escudan con el problema de la pandemia para suspender esta reunión esta reunión técnica. Pues para ello queríamos hablar con el presidente de la Comunidad de Riegos de Levante, Javier Berenguer, uno de los máximos afectados. Javier Berenguer, muy buenos días. Sí, hola, buenos días. ¿Qué tal todo? Sí. ¿Ustedes tenían conocimiento de que la Comisión de Explotación del Acueducto de Tajo Segura se iba a reunir esta semana, que se ha suspendido, y les han dicho desde el Ministerio los motivos por los cuales se ha suspendido esta reunión? Sí, bueno, yo en cuanto en cuanto supimos de que la reunión se había, se había aplazado, en este caso no se había aplazado, hablé con el Secretario de Estado y, bueno, la excusa o el motivo que dieron era que, que estaban, con, bueno, sabemos que también las lluvias que han habido, ...y los problemas eh, que hubieron ahí en el campo de Cartagena... ...y sobre todo en los Alcázares... ...que nuevamente eh, han vuelto a tener problemas importantes... ...y que luego lo habían desconvocado... ...en este caso para, para digamos... Eh, ...empezar a solucionar, a ver qué estaba pasando allí... ...y en cuanto lo... ...vieran solucionar los problemas... ...pues bueno, eh, volverían a, a convocarla de nuevo". O sea que los motivos fueron las inundaciones en el campo de sí. Cargajena. Así me lo comunicó el, el secretario de Estado. O sea que vamos, Tampoco quiero yo pensar mm -hmm. otra cosa y sobre todo sabiendo lo, el agua que tenemos ahora mismo en los embalses. ¿no? ¿Y les eh, les convence esta explicación? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque la situación bueno, es un poco difícil. En... Sí, bueno, en principio nosotros ahora no nos cabe otra cosa que esperar. Vamos a ver, porque realmente el, el secretario de Estado, o sea, en este caso no es como cuando estamos en nivel dos. Eh, la, la Comisión Central de Explotación eh, tiene que simplemente verificar que la situación que tenemos es, está en nivel 2 y automáticamente se aprobaría en trasfase, no habría ningún problema, con lo cual en principio no tenemos eh, ninguna preocupación. Yo considero que hay agua más que suficiente. Estamos por encima de 720 kilómetros cúbicos ahora mismo. Entonces, eh, yo entiendo que no tiene que haber problema. Eh, se entiende que el trasvase debería ser, el envío de agua debería ser automático. Sí, sí, así es. O sea, en principio, aquí la única duda que podríamos tener, pero que tampoco se ha dicho nada últimamente, es que enviaran una parte de esos 38 kilómetros cúbicos que la podrían enviar a las tablas de daimiel y es lo, la única duda que podemos tener, pero en principio parece ser que los técnicos eh, desaconsejaban enviar agua, ¿no? con lo cual eh, entenderíamos que, que esos 38 hectómetros públicos vendrían no solo para regadío, ¿no? que una parte iría abastecimiento, no con lo cual eh, bueno simplemente basta con cumplir la ley y decir que que, que sí que se cumple con los con los niveles y, y serían 38, no tenía no teníamos otra uh -huh. otra opción. Pues de momento marzo está a punto de terminar y no hay un acuerdo al respecto, un acuerdo técnico al respecto del envío. Por eso, ¿en qué situación se encuentran en estos momentos los regantes del Candeal? ¿Tendrán agua? Sí, bueno, sobre todo ya ya no solo el mes de marzo que en principio iba a ser nivel 2, eh, uh -huh. que, que confiamos en que así sea pero es que los niveles dan para que al mes de abril también sigamos en nivel 2, ¿no? Ahora mismo, eh, que estamos ya a punto de llegar al mes de abril, eh, mandando 38 hectómetros cúbicos, eh, en abril seguiríamos estando en nivel 2, con lo cual abril seguiríamos teniendo eh, esos 38 hectómetros cúbicos. Con lo cual esto, con las reservas que tenemos ahora mismo, pues nos va a garantizar casi con toda seguridad eh, llegar hasta el verano. Y, y bueno, y ahora estamos viendo que está lloviendo, aquí ha llovido, con lo cual también se está ahorrando agua, yo creo que vamos a tener agua garantizada. Ahora mismo estamos eh, elevando agua también de buena calidad a el hondo, ¿no? con lo cual estamos eh, siempre gestionando para que tengamos agua eh, de la mejor calidad posible. Por ejemplo, ahora estaba entrando agua al hondo de, de 2.000 de conductividad, ¿no? como lo cual también eso es una buena noticia, que podamos eh, seguir metiendo agua al hondo de calidad para tener reservas para, para el verano. Estamos viendo que la reducción del tráfico, la reducción de la producción de la actividad económica está dando un respiro al medio ambiente También da, por lo que usted ha dicho, de el agua que está entrando del Segura al Hondo es mucho más limpia que la que entraba meses anteriores a la pandemia. Sí, bueno, pues no sé si tendrá que ver la pandemia en este caso, pero sí que es verdad que está entrando un agua de calidad, ¿no? Entonces, eso es una buena noticia para nosotros. Entonces, toda el agua que podemos la estamos cogiendo. No estoy vamos, tampoco podemos decir que sea por el tema de la pandemia, ¿no? Pero, uh -huh. pero sí que está entrando agua de calidad. ¿Y en estos momentos cómo se hace el reparto, la distribución del agua uh, desde Ríos de Levante? Bueno, nosotros no hemos parado. Nosotros eh, las oficinas las tenemos cerradas al público, como como nos han marcado por parte de las autoridades, pero nosotros no hemos, no hemos dejado de trabajar. Hay gente que está haciendo teletrabajo desde casa y hay gente que está dentro de las oficinas trabajando, con lo cual nosotros estamos al 100%. No hemos tenido ningún problema, ninguna baja por el, por el virus y, y todo está funcionando con normalidad. La única cosa fuera de lo normal es esto, que tenemos las oficinas, tanto del canal como de, como de La Peña, en este caso, que es donde ponen agua, como la comunidad general, Cerradas al público, pero todo se hace telemáticamente, el agua se puede poner a través de Internet y todas las consultas eh, vía telefónica o vía e-mail se están, se están atendiendo, ¿no? con lo cual eh, nosotros estamos al 100%. Están ustedes al 100%, pero hay una inversión que se necesita, que es esa planta desaladora que se ha proyectado cerca del hondo para autoabastecimiento de ríos de levante. Es un proyecto que estaba esperando trámites que han llegaban a cuentagotas, pero ahora con la paralización de las administraciones por esta pandemia, ¿cómo se encuentra el proyecto? Bueno, pues eh, nosotros seguimos trabajando. O sea, unos, unos días antes de la desde de que pasara esto de que se cerrara el estado de alarma eh, por parte de la Generalitat Valenciana se nos requirió nuevamente para que, como ya si recordamos eh, ya se presentó el documento de alcance para el tema ambiental, eso ya está en la Generalitat Valenciana ya se está estudiando y ya te digo que unos días antes de esto eh, nos requirieron para que hiciéramos alguna algunas modificaciones o algunas aclaraciones sobre ese proyecto que ya lo tienen allí y nosotros estamos trabajando ya en esas modificaciones para que ahora en cuanto pase esto poderlas poderlas enviar nuevamente a la Generalitat Valenciana, a ver si ya, de, eh, digamos, eh, ya es lo que lo que parece que debe de ser y ya es continuar con los trámites. Pero bueno, no estamos parados en ningún momento con este tema. El sector agrario no está parado porque es un sector esencial. Eh, comemos del candel sí, y ustedes están viendo que el riego se está realizando de forma eh, normal. No sí, es... sí, totalmente. Totalmente normal, no ha habido ninguna ninguna variación, salvo estas lluvias que evidentemente cuando eh, aquí yo creo que han llovido en algunas zonas más de 60-70 litros, esto pues bueno, evidentemente eh, la gente no… si llueve pues eh, se ahorra agua y no se consume, pero pero que sí que, evidentemente, es, es hay plena normalidad. Pues dentro de ese aplazamiento, de esa comisión de explotación del acueducto de Tajo Segura, hay buenas noticias, porque, por lo menos, si no llegan esos 38 hectómetros cúbicos, las lluvias y toda la cantidad de agua que se nos debe, pues eh, ustedes acaba usted acaba de asegurarnos que eh, los recursos hídricos para esa temporada, al menos para el verano, están garantizados en el Camp Sí, bueno, además yo confío en que sí que se van a enviar esos 38 metros cúbicos y todos los que, bueno, lo que son los trasvases que se han ido aprobando, que aunque no se hayan... Bueno, ahora mismo sí que está en marcha el trasbase Tajo Segura, se están trayendo 14 metros cúbicos por segundo, ya se está trayendo esto que se había dejado por el tema de la rotura del trasbase, se habían dejado en los embalses de Entrepeñas y Buendía, pero ahora mismo ya lleva más de un mes viniendo agua, con lo cual yo creo que no que no va a haber ningún problema y bueno, y seguro que nos mandan los 38 del mes de marzo y los 38 del mes de abril. Pues confiamos en ello. Muchas gracias, Javier Berenguer, presidente de Riegos de Levante. Muy bien, gracias a vosotros. 101.4 Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 Y mientras esperamos a la siguiente de las entrevistas programadas, vamos con más música. En la sección que dedicamos al cine, escogemos otra aventura de Disney, cuya banda sonora ha conquistado los corazones de muchas jóvenes. Nos referimos a la película Frozen. white on the mountain tonight, not a footprint to be seen, a kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen, the wind is howling like this swirling storm inside, couldn't keep it and heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see, be the good girl you always have to be, conceal, don't feel, don't let them know, well now they distance, makes everything seem small. And the fears and once controlled me can't get to me at all. It's time to see what I can do to test the Pues abandonamos ya las canciones de Disney y vamos con nuestro rincón dedicado a las personas eh, creativas que desde el confinamiento, que desde sus casas quieren pues eh, compartir con nosotros algunos de sus pensamientos. Volvemos a escuchar a la fotógrafa y periodista ilicitana María Ángeles Sánchez, que cuenta con numerosas publicaciones en toda su trayectoria profesional. Es muy conocida por los reportajes, fotografías y crónicas de sus viajes, de las fiestas populares, del misterio de Elche y también de la artesanía. Pero el pasado año la poesía le llegó de golpe porque vio muy de cerca la muerte. Publicó Tres malditos centímetros. Un poemario que nació de su experiencia vital, la de superar, como lo ha hecho un tumor de páncreas de 3 centímetros. Y hoy, en estos momentos tan duros para el país, recuerda con mucho cariño gratitud y a modo de reconocimiento ese lenguaje del personal sanitario que con tanto cariño la atendió. Antonio Bazán, vuelvo a contar con tu maravillosa voz para que transmitas precisamente con mucho cariño el cariño que sintió María Ángeles Sánchez tras superar ese tumor de páncreas, pues que sintió ese personal a esas enfermeras que la atendieron. Buenos días, Antonio. Buenos días. No sé cómo no me has invitado a venir muchísimo antes. Me pone las pilas para todo el día. Bien, pues vamos a comenzar porque de eso se trata, poner las pilas para todos los que nos estén escuchando. La prueba dura unos 20 minutillos. Apoya la cabeza, cariño. ¿Cómo está mi reina esta mañana? Qué piel tan suave. Va el penchacito, cariño. Hasta luego, princesa. Lo estás haciendo muy bien. Ánimo, que no queda nada. Lenguaje hospitalario, mentiras piadosas, cálidas muletillas que, sin modificarla, hasta ahí no llega a su poder, dulcifican la dureza del momento. En su libro Tres malditos centímetros nos define lo que significa la palabra enfermera. Enfermera, siempre con su mejor espíritu. En cualquier hospital de España. En cualquier extenuante turno. Dejándose, literalmente, la piel por nosotros. Privilegiados, confinados. Para luchar no solo contra el coronavirus, sino también, ¡ay! Contra los elementos. Toda la gratitud es poca. Tristes, nos cuesta estar muy solos.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 al mismo sitio solo queda un poco más Volveremos a juntarnos Volveremos a brindar Un café que queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo Ya no habrá una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 Mi puerta al empezar la primavera y la tuya aquel el verano me traerá. Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar un café que da pendiente en nuestro bar. ese metro de distancia entre tú y yo ya no habrá una pantalla entre los dos Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues lo han escuchado ustedes, hay muchas personas que están en primera línea trabajando para combatir la propagación del virus. Personas como el personal sanitario, eh, los trabajadores de limpieza, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los camioneros, los transportistas, los conductores de bus pero también los taxistas, que además, por ser autónomos, son quizás los que también sufren este impacto tan negativo que está teniendo el cierre de la actividad en la economía, sobre todo en la economía local. Por eso queremos hablar ahora, en estos momentos, con el presidente de la Asociación de Radiotaxi de Elche, Vicente Antonio Murcia. Muy buenos días, Vicente. Hola, buenos días. ¿Usted sigue trabajando? Sí, nosotros seguimos prestando servicio... A, a los ciudadanos. ¿Cómo es el día a día del taxista? Porque supongo que las únicas carreras que saldrán serán quizás las de mayor riesgo, las que tengan ustedes que trasladar al personal a los hospitales o centros de salud. Sí, realmente son este tipo de servicios que, que prácticamente es como si hiciéramos, como decirlo de alguna manera, de, de ambulancia, porque, claro, son personas que se tienen que que tienen que hacerse con pues, una diálisis o, o ponerse una quimioterapia, o algún pinchazo que alguna persona mayor lo necesita, son son verdaderamente servicios que, que son para que, servicios médicos prácticamente. ¿Y cómo están viviendo ustedes el sector en taxi en el che? ¿Cómo están viviendo ustedes este confinamiento y precisamente estas carreras? Pues bueno, lo estamos viviendo prácticamente como como se puede porque porque nos han, nosotros de la, de la primera fuente de ingresos sabemos que son que es el aeropuerto que ahora prácticamente está cerrado. Y nada vamos haciendo pues eso la nos escogemos las, las medidas que nos, ha, que nos ofrece el gobierno que tenemos que reducir la los taxis al 50% del sector y no podemos prestar el servicio todos y bueno pues lo vamos viviendo como como podemos hay gente que, que no puede salir a trabajar por, porque también tiene es un poco de, tiene un poco de factor de riesgo en el sentido de que puede ser contagiado y claro, algunos lo vivimos con miedo, otros lo vivimos pues como lo tenemos que como servicio público que somos, pues tenemos que salir y, y prestar el servicio. ¿Cómo se han coordinado precisamente para reducir el servicio al 50%? ¿Qué taxistas son los que trabajan en el aeropuerto del Altet? Usted ha dicho que está prácticamente cerrado, es sigue abierto pero con evidentemente muy pocos, evidentemente muy pocos vuelos al día, creo que son 4 o 5 o quizá un poco más por el número de, de turistas que todavía quedan por salir y el número de españoles que todavía quedan por regresar. Sí, vamos recibiendo este tipo de, de pasajeros que son lo, lo, los repatriados que van viniendo y nosotros lo que hemos hecho, es ahora mismo lo que vamos haciendo es eh, coger los pares y los impares, trabajamos un día los pares, descansamos y traba, y descan al, al otro día son los impares. Y de alguna manera pues eh, nos, eh, nos acogemos al Real Decreto que nos presenta Eh, puso el, el gobierno que trabamos al 50% de momento sólo están las medidas que, que tomamos y las que nos tenemos que acoger y qué medidas de, de seguridad tienen ustedes en sus taxis pues ahora mismo las medidas de seguridad que tenemos son las que nosotros como asociación hemos podido recoger porque el, como todos sabemos lo, lo, los epis pues están muy muy limitados solo lo tienen los servicios públicos en, en su cierta medida Y nosotros pues hemos hecho como asociación un pequeño confinado, o sea, un poco de, de, de, de acopio de, de mascarillas, de gel y desinfectante, que en la medida lo que se ha podido conseguir. Alguna alguna empresa de limpieza se ha ofrecido con nosotros y nos hizo hecho sea, alguna donación también, porque saben la dificultad de encontrar estos materiales para poder desinfectar el coche. Nos hizo algunas donaciones, ¿eh? Limpieza Christian, estuvo con nosotros… Y bueno, pues de alguna manera pues eso, vamos intentando desinfectando los coches eh, diariamente o en cada servicio, vamos limpiando las manetas y para que el próximo usuario tenga la la mayor garantía de poder coger el servicio usted lo ha dicho hacen casi casi el trabajo de, de personal sociosanitario porque son las carreras que salen evidentemente las cuatro del aeropuerto pero en la ciudad la gente necesita desplazarse a los centros sanitarios han recibido acaba de decir que han recibido alguna que otra donación pero qué muestras de solidaridad están recibiendo por parte de empresas o no son para Claro, nosotros hicimos una colaboración con el voluntariado también del día, que hace también grandísimos esfuerzos para que mucha gente que, que también tiene, que son personas de movilidad reducida, que no se puede, no pueden salir de casa, están haciendo también un gran esfuerzo para que esa gente le pueda llegar pues algún tipo de medicamento y nos solicitó también un poco, eh, la ayuda de, de, de la colaboración con ellos. Y gracias a ellos pudimos conseguir también, y por mediación de, de nuestra concejala de movilidad también, un ...unas mascarillas que no no son las suficientes... ...porque entendemos que, que no hay para todos... ...pero sí lo agradecemos porque ha sido un, un gesto... ...que hemos podido que, que tenemos mutuamente, claro... ...nosotros recibimos también para poder prestar estos servicios... ...y, y ayudar al Centro Día de alguna manera y a estas personas. El Ayuntamiento se ha puesto en contacto con ustedes... Mmm, ...también para ayudarles, eh, porque cuando esto pase... ¿qué, ...¿qué es lo que van a pedir?, ¿Ustedes a, a la Administración? Pues nosotros, la verdad, es que pedir a la Administración, como nos están se si nos plantea la cosa, lo tenemos muy difícil, porque, como bien se ha dicho, somos, un, somos autónomos, eh, estamos prestando el servicio, y es un sector que lo vamos a tener muy complicado, como muchos sectores, como, es, eh, como se está hablando también el sector de la limpieza, que tiene que prestar servicio, nosotros prestamos el servicio también, pero no nos podemos acoger a esto, porque realmente no hemos conseguido el paro el 100%, como, eh, como tienen otros sectores, Y lo tenemos muy complicado. No sé de qué manera vamos a tener que hacerlo, pero que, que estamos en contacto con, con todo este tipo de, de las mutuas y todo esto, pero que, que lo ponen difícil porque es eso no, no, ha, no está directamente a nosotros que nos agrava directamente y no podemos hacer el paro completo, como está pasando en otros sectores. Estamos hablando de lo que va a pasar después, cuando, cuando empiece a, a recobrarse la normalidad, pero ¿qué va a pasar también en este mes de marzo? Porque ustedes como autónomos supongo que las pérdidas habrán sido cuantiosas, habrán dejado de ingresar muchos de los taxistas. Eh, ¿Pueden llegar a final de mes algunos de los taxistas que están en esta asociación del radiotaxi? Pues eso desde la asociación es lo que estamos luchando, con, con, el, con la Asociación de la Comunidad Valenciana y, y todos los autónomos eh, intentando, con ATA, intentando de que, que seamos un sector que, que, que podamos entrar en este tipo de ayudas. Porque nosotros, como usted dice claro estamos haciendo servicios y prestando servicio con, con todos los medios que podemos, pero sí que es verdad que, que, que nos dejan un poco de margen en este sentido, al margen. Nos dejan al margen porque para ellos se entiende que nosotros no hemos hecho un paro entonces estamos viendo a ver de qué manera podemos eh, puede, puede ayudar a los socios y a todos los y, y en general al gremio así si han interesado por saber eh, esas ayudas que están contempladas en el plan de choque económico anunciado por el gobierno por el presidente del gobierno con esos 200.000 millones de euros que se van a inyectar para paliar los efectos del coronavirus económicos ustedes saben eh, qué ayudas son las que van a recibir ustedes? No, realmente no no se sabe qué tipo de ayudas y es que realmente no son ayudas porque por lo que estamos viendo son todo aplazamientos sí. aplazamientos que al final lo que no paguemos ahora lo tenemos que pagar más adelante pero los ingresos ahora es cuando no los tenemos entonces eh, cuando cuando podremos recuperarnos de todo esto que, que nos está pasando pues pues difícil de saber porque si a, los aplazamientos pues prácticamente no son ayudas sí. son, son son ayudas pero no son lo que realmente pues en estos momentos que Quizás es lo que se necesita. Vicente, eh, para terminar, ¿hay historias historias de vida eh, en el día a día de su trabajo durante estas semanas de confinamiento? ¿Historias que puedan emocionar? Pues sí, claro que sí, porque claro desde el centro de día, pues como le pasó a una niña pidiéndole a su abuela que, por favor, si alguien le podía acercar los medicamentos a su abuela porque los necesitaba y no podía salir nadie de casa como ya le digo, personas que necesitan salir con un esfuerzo mayor de que se van a un centro médico como un hospital, que tienen que ponerse una quimia, que van a salir con, con un fuerte un bajo nivel de defensa. Personas que tienen, a lo mejor, una persona discapacitada, que necesitan llevarlo a otro sitio, que, como bien sabes, pues ahora nosotros en los servicios, que es otra una medida que está bien, pero que que no podemos llevar dos personas en un vehículo, que, que, que en, algunas, en algunos aspectos nos ha nos afectan en el sentido de que no pueden ir dos personas y no saben si pueden llevar a sus hijos si y tenemos que hacernos cargo nosotros eh, hay muchísimas cosas que pasan al día al día que no se ven y que nosotros como como el taxi que, que, que lo, como cualquier ser, los servicios públicos que, que, que sufrimos pues ustedes los taxistas también están incluidos en esos aplausos de las 8 de la tarde muchas gracias vicente antonio muchas murcia gracias. presidente de la asociación de Radiotaxi en el CHE. mucho ánimo vale muchas gracias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 I recorda, si tens símptomes, queda a casa i telefona al 900-300-555. Generalitat Valenciana. Tots a una veu. La Glòria, con Rosmari Alonso. Hemos entrado en la segunda parte del programa La Glorieta. En la primera hora hemos hecho entrevistas a la Concejal de Educación porque ayer mismo la Conferencia Sectorial de Educación acordó aplazar la EBAU las pruebas de selectividad al 22 de junio y máximo 10 de julio. Y las, eh, la prueba en eh, la convocatoria extraordinaria, al menos hasta el 10 de septiembre, máximo hasta el 10 de septiembre. También ah, han decidido relajar, flexibilizar las prácticas en formación profesional. La concejal de educación nos comentaba el programa Mulan que ha puesto en marcha la Consejería de Educación para facilitar todas las herramientas eh, online, vía telemática, facilitar a todos los estudiantes poder eh, pues conocer eh, los contenidos y poder avanzar en el curso sin perderlo para los exámenes. También nos comentaba que se realizará un examen un modelo de examen único en todas las comunidades autonómicas para la, el acceso a la universidad. Y también nos comentaba pues el trabajo que están realizando para continuar con las matriculaciones del próximo curso escolar que comenzarán a finales de abril o principios de mayo y de qué forma se ha ralentizado las obras ...de los proyectos del Plan Edificante... ...esto era en cuanto a la concejal de Educación... ...también hemos entrevistado al presidente... ...de la Comunidad de Riegos de Levante... ...porque esta misma semana se tenía que haber reunido... ...la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura... ...para de forma automática... ...aprobar un trasvase de 38 hectómetros cúbicos... ...pero la reunión se ha suspendido... ...porque según el Secretario de Estado... ...ha habido problemas en las inundaciones... ...que se ha sufrido en el campo de Cartagena y en Murcia... Así que estarán a la espera de que los técnicos vuelvan otra vez a reunirse porque las reservas del río Tajo Segura, de, la, de los embalses de cabecera del Tajo, están eh, en el nivel 2, lo que permite que de forma automática se envíen eh, pues eh, trasvases a la cuenca del Segura y esperan. ...que se produzca muy pronto esos acuerdos, esa propuesta... ...de momento eh, Javier Berenguer ha garantizado los recursos hídricos... ...para la temporada de primavera-verano en el Campbells ...que continúa abierto para garantizar el abastecimiento de los alimentos. Y también acabamos de entrevistar al presidente de la Asociación de Radiotaxi de Elche, Antonio, Vicente Antonio Murcia, que nos ha comentado cua, cómo es el día a día y de qué forma los autónomos, los taxistas, eh, quedan muy afectados por el cierre de de muchas de las empresas por el cierre de la actividad comercial y evidentemente ellos han tenido que reducir a la mitad el número de taxis. Y las únicas salidas que están haciendo pues son ahora de emergencia social porque son muchas las personas, sobre todo mayores y personas enfermas, que tienen que acudar, acudir a diario a los hospitales y los centros de salud y que necesitan sus medicamentos. Nos ha hablado de ese día a día de los taxistas que esperan ayudas directas ...de la Administración Pública... ...y ahora en esta segunda hora pues... ...de nuestro programa La Glorita... ...tenemos previsto entrevistar a responsables... ...del Hospital Vinalopo... ...y también en unos segundos al concejal... ...de Emergencias y Seguridad Ciudadana... ...pero mientras tanto pues vamos con música... Hemos dado la bienvenida a quienes nos siguen ahora, a los telespectadores que nos siguen por Tele Elche. Les damos la bienvenida y les dejamos ahora con la música, con nuestra sección que dedicamos al jazz, para escuchar a una banda norteamericana de Hot Sardines, eh, fundada por la directora artística, cantante y escritora Elizabeth Buguerol. Oh, I like to flow Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. Material escano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, material escano. Aislamiento térmico-acústico, material escano. Para impermeabilizar, material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 .es, l'Ajuntament on tu on estigues. I encara que no quede més remei, llarg, dolç a llarg. Queda't a casa i segueix les indicacions de les autoritats. Ajuntament d'Elx. La seu electrònica ha arribat a l'Ajuntament d'Elx. Ja pots gestionar els teus tràmits per internet, on tu estigues més ràpid, més còmode. cd.elxe.es, Ajuntament d'Elx cofinançat pel fons europeu FEDER.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 La Glorieta, con Rosmar Alonso. Y mientras seguimos esperando a realizar las entrevistas que tenemos programadas, vamos con más música, con la sección que siempre dedicamos a la poesía. Escuchamos, vamos a escuchar a continuación los versos de Dulce María Loinaz, escritora cubana que obtuvo el premio Miguel de Cervantes de las letras. Cuando vayamos al mar es el poema que versionó el cantautor Amaury Pérez. Cuando al mar yo te diré mi secreto mi secreto se parece a la ola y a la sal cuando vayamos al mar yo te diré mi secreto Cuando vayamos al mar te lo diré sin palabras por bajo de la agua quieta desdibujado y fugaz mi secreto pasa como un reflejo de la agua Como una rama de algas Entre flores de cristal Cuando vayamos al mar Cuando vayamos al mar Yo te diré Mi secreto me envuelve, pero no es sola, me amarga, pero no es sal. Cuando vayamos al mar yo te diré mi secreto. al mar Yo te diré mi secreto Me envuelve pero no es ola me amarga pero no es sal Cuando vayamos al mar yo te diré mi secreto Pues hermosos hermosos versos de cuando vayamos al mar nosotros continuamos aquí en la glorieta y lo hacemos hablando evidentemente de esta crisis de esta crisis que estamos sufriendo el coronavirus deja un impacto económico evidente ayer lo vimos reflejado en el debate del pleno del congreso de los diputados todos los grupos parlamentarios de la izquierda nacionalistas pedían a este gobierno de coalición que se cerraran las empresas no esenciales decían y pedían que había que realizar medidas de más restrictivas si queremos frenar con eficacia la propagación del virus la derecha los grupos parlamentarios no proponían este cierre de las empresas no esenciales y el gobierno de coalición tampoco lo tuvo en cuenta queríamos hablar precisamente de este debate con la con los líderes sindicales tenemos con nosotros a la secretaría de comisiones obreras Carmen palomar muy buenos días de nuevo Carmen hola buenos días los sindicatos, como vieron este este debate? ¿Realmente eh, no se va a conseguir el cierre de las empresas no esenciales? Pues nosotros, vamos a ver, el día, hace dos días, bueno, el día 23, eh, sacamos un comunicado donde demandamos más protección para los trabajadores y trabajadoras, sobre todo los que están, los que tienen que acudir presencialmente a, a las empresas, y esas medidas pues son las que se recomiendan las que recomienda sanidad y las que recomiendan todos los organismos oficiales que tienen que tener los trabajadores para poder garantizar también la protección de, de esos trabajadores con la con el objetivo de no parar todo, digamos, por no parar todo el país. Sí que es verdad que esas medidas no están llegando a todos los sitios, por lo tanto, mmm, como decía el presidente del gobierno, hay que hay que operar con bisturí, pero que también se vea que la ...la salud de los trabajadores y aquello que no sea esencial... ...pues vamos a ir viendo cómo cómo podemos hacerlo... ...alguna medida hay que hacer... ...no podemos estar exponiendo a la gente eh, a, al virus... ...a la gente que está haciendo trabajos... ...que son muy importantes pero que es verdad que no son esenciales. Eh, ¿Cuál es la situación en Elche? Porque evidentemente si hay dificultades en repartir... Eh, ...material de protección al personal sanitario... ...y al sociosanitario... ...a aquellos que están en primera línea de la batalla... No me puedo ni imaginar las dificultades que tendrán muchas de las empresas para también suministrar a sus trabajadores que están realizando actividades no esenciales el, el material mínimo, como pueden ser mascarillas, guantes y gel desinfectante. A nosotros nos están llegando vía telefónica, vía correos electrónicos, nos, nos están llegando eh, quejas de trabajadores y situaciones de trabajadores. Eh, sobre todo en el sector del calzado, en polígonos concretos, donde se está trabajando prácticamente con la misma normalidad de anteriormente. Entonces, en ese sentido, pues volvemos a reiterar lo mismo. Si no podemos garantizar las medidas de seguridad, pues el, el espacio de, de entre una persona y otra persona, uno guante, son la mascarilla que corresponda. Si no podemos garantizar eso, vamos a habilitar medios que se pueden poner a disposición para que eso para que eso no sea así. Si, si tenemos que explicaba si tenemos una plantilla de 50 trabajadores y pueden venir 25 por la mañana, 20, un turno y 25 por la mañana, 25 por la tarde o hacer un un ERE de reducción de jornada, alguna alguna medida que esos trabajadores no se vean tan expuestos, pues yo creo que estaremos eh, ayudando, lo que yo creo que no puede ser es que sean eh, turnos de mañana y tarde como habitualmente se hace en esta ciudad. Y turnos que en muchas ocasiones exceden las 8 horas para un trabajo que hoy por hoy no es esencial. Y esas personas se están moviendo y, y si alguna está contagiada y aún no lo sabe, pues va propagando el virus. Entonces, yo creo que sí que hay medidas para, para poder hacer esto. Y en cuanto a los ERTE, ¿qué datos tienen? ¿Siguen subiendo? Sí, desgraciadamente los ERTE siguen subiendo. Claro, era espectacular. Era esperado todo el tema del comercio la hostelería es el que más eh, incidencia tiene sobre todo es ese sector algo en la industria y con menor medida pues en el sector a, agroalimentario son muchos entonces los trabajadores afectados por los eh, por estos cierres temporales tenemos el, el dato de la provincia de alicante pero no tenemos datos no, nos, no se nos facilita datos desagregados por ni por municipios ni por comarcas naturales y eh, el dato creo que os, os lo hemos mandado anoche uh -huh. o esta mañana no lo tengo sí. delante porque lo tengo perdonar pero como estoy en casa lo tengo en el móvil vale. y no lo no pero se preocupe, bueno que porque lo tenemos, que el, lo tenemos sí que re, sí que recuerdo que subió por lo menos en dos o 3.000 uh -huh. expedientes de regulación de empleo más de un día para el otro o sea que sí que es cierto que se están eh, pues eso mmm, afectando okay. y poniendo en marcha aires porque siempre están los cinco días de la negociación y de todo el papeleo, pero claro, ya se van se van haciendo efectivos, evidentemente. Pues muchas gracias, Carmen Palomar, Secretaria de Comisiones Obreras de gracias Elche. Gracias a vosotros. Eh, vais vinalopo. Gracias. A vosotras. Hasta luego. 101.4 Tele Elche Radio Pues sí que tenemos esos datos y los tiene nuestra compañera Iziar Martínez, que ya está aquí en, con nosotros en los estudios de Tele-Elche Radio Marca, preparada para iniciar pues esta ronda de noticias. ¿Hay declaraciones? Primero, antes que nada, ¿no? Bien. pues ¿Cuáles son esos datos de los ERTE que Carmen Palomar eh, los tenía, pero no a mano? Pues buenos días. Eh, como decía Carmen Palomar, se dan a datos eh, provinciales de toda la provincia de Alicante y los últimos que se recogen, que son del día... 24 eh, es que se han presentado 5.377 ERTEs. Esto afecta a 37.500 personas en toda la provincia de Alicante. Son los últimos datos que se tienen de los ERTE. Y vienen a mano de un último que se ha presentado, que se ha publicado, del Corte Inglés, del CHEHARA1, y ha dicho que va a garantizar el 100% del salario. Pues se trata de una medida excepcional que van a, a, a tomar durante, en principio, 14 días y que dicen que no afectará al empleo, que se va a mantener intacto. Uno más que se suma, eso es que 5377. Bueno, pues este es el impacto económico que nos deja el coronavirus, pero queremos saber también el impacto sanitario porque hoy sí podemos dar buenas noticias, ¿verdad, Iciar? Sí, sí, sí, sí. sí. Bienvenidas son. El Hospital General ha dado las dos primeras altas a pacientes que han superado el coronavirus. Lo dijo ayer, eh, lo dijeron desde la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Hospital General. Esos dos pacientes que estaban hospitalizados se han recuperado por completo y han vuelto ya a sus casas. Y bueno, pues eh, esas dos altas se sumarían a las 44 que ayer se dieron en toda la Comunidad Valencia Eh, y bueno, que aunque sean buenas noticias, recordar que no se debe bajar la guardia y que tenemos que seguir en casa. Hoy eh, la consejera de Sanidad volverá a actualizar los datos a las 11 de la mañana, así que bueno, pues eh, veremos a ver cuántos son. En total, eh, en toda la provincia hay 860, de los que 348 están hospitalizados y 61 pacientes en la UCI. Así que... no, no puedo hablar de las incidencias de ayer, de las denuncias. Eh, ¿Tenéis vosotros valoración porque ella, al concejal de seguridad y emergencias y se encuentra reunido a través de videoconferencia con otros miembros del equipo de gobierno? Pues no, todavía no ha dado a conocer Ramón Abad esos datos de incidencias de ayer miércoles, pero lo hará durante la mañana de hoy. Tanto los datos de consellería como las de incidencias se han convertido en un clásico en la escaleta de informativos, así que bueno, antes más tarde más pronto que tarde los tendremos, en el informativo de la UNA los daremos, así que, que estén todos atentos a ver. Y bueno, una última noticia que nos ha llegado ahora también a redacción es eh, por parte de Hacienda y es que el Ayuntamiento no va a cobrar la tasa de mesas y sillas ni de mercadillos los días que dure el estado de alarma. Lo ha confirmado la concejal de gestión tributaria Patricia Maciá, pues dado al cierre forzoso y además ha dicho que quedan suspendidos los plazos de pago en voluntaria de tributos y tasas hasta 15 días después de la finalización del estado de alarma. Bien, pues eh, tenemos tiempo para pagar esos impuestos y tasas municipales que tenían que estaban en estos momentos ya en periodo de pago voluntario, como es el impuesto de vehículos uh -huh. y no sé qué otro impuesto más, el de Vados, y no sé qué otro impuesto era el que estaba en estos momentos eh, tramitándose al cobro. Pero queda suspendido, al menos tenemos de tiempo, 15 días después de que acabe este estado de alarma que, como ya saben nuestros telespectadores y nuestros oyentes, ayer mismo se aprobaba en el Congreso de los Diputados a ampliarlo 15 días más. Uh -huh. Así que esto va para largo, pero lo positivo es que cada día que pasa es un día menos en esta lucha para vencer al coronavirus, que es una lucha que entre todos pues podemos conseguir ganarla. Eso es, saldremos adelante de ello, seguro. Y Ciar, a las 11, si no conseguimos antes los datos del concejal de seguridad, a las 11, a la 1, vuelves tú aquí, ¿no? Eso a es, a la... A ponerte enfrente de, de esta nave radiofónica, Eso aquí es. en teleche en Radio Marca, que llevamos 30 años en primera línea, aquí en el 101.4 y que ahora... Aún más, aún más estamos aquí en primera línea. 30 años más como mínimo. <risa> a ver si duramos. Pues nada, les espero a todos. Les espero a todos a la una. Que pasen un buen día. Pues vol volvemos a escuchar a Isidro Martínez con toda la información a la una del mediodía. Quédense con nosotros porque nosotros también continuamos con esta ronda de noticias. Cambiamos la sintonía y nos vamos... ...a escuchar la crónica diaria que nos ofrece nuestro compañero Paco Gómez... ...buenos días Paco, cuéntanos. Hola, buenos días, el presidente de la Federación Española de Fútbol... ...Luis Rubiales tiende la mano a la Liga de Fútbol Profesional... ...y pone a disposición de los clubes de primera y segunda división... ...por si finalmente se suspendiese definitivamente la Liga... ...500 millones de euros de financiación con lo que clubes como el Elche en segunda podrían disponer de 5 o 10 millones y poder financiar el pago aplazado en 4 o 5 años, lo que supondría un desahogo y evitar el, la presentación de un ERTE para todos sus empleados. Sin duda es una buena noticia, insisto, en caso de que finalmente quedase suspendida la competición, algo que no desea nadie. Mientras en el Elche Club de Fútbol se cumple el duodécimo día anterior, de cuarentena tras el positivo de Jonatas de Jesús. La buena noticia es que el brasileño eh, ya es uno más haciendo sus ejercicios y que el resto de compañeros ninguno ha dado positivo. Pere Milla, el delantero blanquiverde, reconoce que si se reanuda la competición habría que hacer una mini pretemporada para volver a coger la forma. Hacer como una mini pretemporada, ya que, bueno, eh, no estaremos bajos de forma, pero con los entrenamientos que, que podamos hacer en casa, pues no es lo mismo competir que, que entrenar por, por tu propia cuenta. Aunque hagamos entrenamientos grupales y así con, con el equipo, es, es diferente. Creo que sí que habría que hacer una mini pretemporada de unas dos semanas o así, o de, de lo que se crea oportuno para coger un poquito de, de nivel físico, encontrar otra vez esas sensaciones con la pelota y así, ya que muchos no tenemos suerte de... De tocar balón en casa y así, y bueno, eh, creo que sí que habría que hacer una mini pretemporada. Pues esperemos que lo hagan porque eso sería una buena señal, tanto Liga como Federación. Eh, estarían pendientes de la decisión de las autoridades sanitarias para, a mitad de mayo, eh, reanudar la competición si es que no hubiese ya riesgo para la salud. Hasta luego. Hasta luego Paco, muchas gracias y terminamos esta ronda de noticias con la previsión meteorológica con nuestro hombre del tiempo, Vicente Bordonado. Buenos días. Muy buenos días. La masa de aire frío en altura nos sigue garantizando una relativa inestabilidad atmosférica. De hecho, durante esta noche se han registrado precipitaciones en buena parte del territorio. Hemos recogido cantidades entre 4 y 8 litros metro cuadrado. Con el efecto de la nubosidad y el aire frío en altura, las temperaturas también han sido bajas. En el sur del Camp Daesh, mínimas que han rondado los 7 y 8 grados. Aquí en la ciudad, una temperatura mínima en torno a los 9 grados. Por delante, una jornada con algo de ambiente soleado y es que durante buena parte del día tendremos alternancia de nubes y claros en el último tramo de la tarde la nubosidad irá en aumento en cuanto al viento, hoy a viento flojo por la mañana de noroeste a partir de mediodía conforme vaya avanzando la tarde se activará el viento puntualmente moderado de componente este rachas que incluso podrían superar los 30-40 km por hora y hoy las temperaturas se recuperan un poco en buena parte del territorio máximas que van a rondar los 16-17 grados, en las pedanías de suroeste podríamos alcanzar los 18 grados. Para mañana viernes, todavía con la masa de aire frío en altura, ese gran embolsamiento de aire frío que ocupa buena parte del Mediterráneo Occidental, tendremos garantizada la inestabilidad atmosférica nubosidad en aumento, esperamos precipitaciones de carácter débil e intermitentes durante la segunda mitad del día, el protagonista el viento de levante desde media mañana ya alcanzará rachas en torno a los 40 km por hora temperaturas que con ese viento de componente marítima el efecto de la nubosidad y el aire frío en altura mañana van a bajar valores en torno a los 15 grados de máxima mínimas que durante esta próxima madrugada en la ciudad van a rondar los 9 grados, durante el fin de semana tendremos una tregua el sábado poco a poco comenzará a retirarse la masa de aire frío, alternancia de nubes y claros con tendencia a cielos algo más despejados, el viento flojo de sureste a partir de mediodía, temperaturas máximas en torno a los 16 grados el domingo ambiente mucho más soleado con cielos prácticamente despejados, apenas veremos algún intervalo puntual de nubosidad viento flojo de componente sur que animará junto a la retirada de la masa de aire frío será sustituida por una masa de aire algo más templada, animará el ascenso a las temperaturas, valores máximos en torno a los 17 18 grados. El lunes tendremos un mayor aporte de negociación o sea, pero ojo porque a partir del martes de nuevo vuelven las precipitaciones ¡Hasta luego! Tele Elche Radio Marca 101.4 La Radio de Elche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 María Alonso y estamos en la recta en la recta final del programa y hemos podido conseguir eh, entrevistar en estos momentos al director gerente al doctor rafael carrasco el director gerente del departamento de salud del vinalopo muy buenos días eh, doctor carrasco Hola, buenos días ¿qué tal Sabemos que están ocupados, pero en estos momentos nos, nos preocupa, nos preocupa mucho eh, la situación en la que se encuentran los departamentos de salud de la ciudad. en suyo, en estos momentos, ¿cuál es? ¿cuál es la situación? Bueno, le resumo. Afortunadamente, la situación actual no es tan preocupante como en el resto de, de comunidades o de hospitales que estamos viendo continuamente por televisión. Es cierto que vamos algo retrasado respecto a ese ritmo de aparición de nuevos contagios, los 10 días, dos semanas por detrás. Y, sin embargo, tengo que decir que sí que es cierto que estamos ya notando un incremento en el número de casos positivos respecto a la semana previa, por ejemplo. De manera que, bueno, seguimos preparados, eh, ejecutando nuestro plan de, de contingencia, luchando día a día, ...precisamente para contener eh, esta crisis... ...y preparados para lo que pueda ocurrir en, en los próximos días. El Hospital Viral Lopó, ¿de, ¿de qué forma está preparado? ¿Cuántas camas de UCI tienen ustedes? cuánta sí, ¿Qué sí. personal? Y en estos momentos, ¿cuántos pacientes están atendiendo con coronavirus? Sí, el número de, de camas de, de UCI tenemos, además de las 16... ...que tenemos eh, de manera habitual, hemos procedido dentro de estos planes de contingencia a ampliar precisamente en previsión de que pueda haber una cantidad importante de pacientes afectados y, y a estas 16 añadiríamos otras eh, 20 camas más. De manera que, en total, si la situación se pusiera eh, en los términos que estamos viendo en otros lugares, pues podríamos llegar a disponer pues de hasta, como decíamos, 30 a 35 puestos de, de intensivos. Hay muchas más medidas que se han tomado Se han revisado circuitos de, de ingreso en el hospital, de pacientes con patologías respiratorias, se han hecho circuitos para el resto de, de pacientes, se han hecho equipos en las diferentes especialidades, sobre todo en cuidados intensivos, en la UCI, en medicina interna, en agencias de profesionales. Se han reforzado pues todas las, las medidas de, de seguridad propuestas por, por las autoridades y adaptadas a nuestro entorno. De manera que, bueno, estamos, como decía antes, preparados para lo que lo que pueda venir y la verdad es que con, con garantías de, de salir adelante de esto de una manera, bueno, más que, más que suficiente. Los datos que tenemos nosotros es que tenían ustedes un paciente ingresado en la UCI con coronavirus y 10 eh, o una docena eh, en las plantas, en, en las habitaciones. No podemos cogerle datos en este, en este sentido. Tenemos instrucciones directas por parte de las autoridades sanitarias que, lógicamente, no podemos eh, eh, obviar. Pero, vamos, a insistir en que las situación de tranquilidad, que podemos estamos preparados. No hay saturación en el hospital, no hay saturación en urgencias, no tenemos problemas en nuestras UCI, no tenemos problemas en la planta. Y, por tanto, yo definiría la situación como de una tranquilidad, pero con tensión máxima. ...entre todos los profesionales, atendiendo todo aquello que, que de momento está cubriendo a la puerta de urgencias... ...a los pacientes que en los días sucesivos pudieran necesitarnos. La consellera habló de cifras de personal afectado, infectado en el Departamento de Salud del Hospital General... ...habló de 24 sanitarios, pero en el departamento de ustedes uno. Esas cifras siguen siendo, eh, porque esto fue la semana pasada, esta semana esas cifras siguen siendo, eh, por lo menos en su departamento... Eh, sigue estando ¿siguen siendo bajas en cuanto al personal sanitario infectado? Sí, en la misma línea que la apuntaba anteriormente, datos no ya. puedo <risas> concretos, pero sí que le puedo decir eh, que efectivamente es así. Desde eh, el momento, insisto, vamos por detrás de otros eh, departamentos, todavía queda por venir quizá lo peor, pero a estas alturas sí que le puedo decir que hay incidencia entre profesionales sanitarios de las más bajas de la, de la comunidad por el momento. Pero no hay que cantar victoria porque lo dicen no. todo, lo peor está por venir, ustedes están preparados, creo que la experiencia de otros hospitales, ustedes son un grupo, Rivera Salud, tienen hospitales en otras ciudades, supongo que saben en qué condiciones tan duras están trabajando, ¿eso les ha valido para preparar al hospital del Vinalopó? Precisamente ha sido una de las, de las líneas de, de preparación o de contingencia que hemos, que hemos utilizado, hemos... Y seguimos haciendo eh, diariamente eh, reuniones con otros hospitales del grupo. Saben que Torrejón en este momento es es, tona, es zona cero en, en Madrid y los contactos ahí son continuos, aprovechando y aprendiendo de la experiencia que han tenido y están teniendo ahí. También en torre vieja eh, también con el hospital Pobrisa de Vigo, todos en los centros gestionados por torre de Salud, y estamos en continua comunicación, compartiendo con, conocimiento… Y, por supuesto, eh, compartiendo experiencia que, como les decía, en Torrejón Podergracía ha sido eh, importante. Esto ayuda Así mucho. Es. Eh, supongo que también habrá ayudado a ustedes a prevenir, porque es verdad que se ha comprado material de protección a china empresas de China, que este material está llegando. ¿Ustedes uh -huh. tienen garantizado el suministro de material de equipos de protección individual a su personal sanitario y respiradores? Por el momento, sí. Por el momento no hemos tenido… A ver, es difícil, pero ¿no? hay decir que la situación en la que nos movemos puede entender que no es fácil mantenerlo, pero de momento las gestiones que estamos realizando nos aseguran que toda la presencia de equipo de, de, de perfil individual y de todo el material necesario está está disponible. Derivada de esto, entiendo que también puede ser estas cifras de escasa incidencia de, de caso positivos en el profesional sanitario, ¿no? derivadas de esta disponibilidad, como digo por el momento, y espero que haga así sea, estamos luchando para, para que sea, sin duda, eh, de esta disponibilidad de todos estos equipos necesarios para mantener la seguridad de nuestros profesionales, que es algo primordial. También es algo prioritario, el material ha llegado, pero lo que no está llegando, y ayer lo confirmó la consellera, son los tests Y desde sí, sí. la Organización Mundial de la, de la Salud aseguran que son fundamentales las pruebas masivas. ¿Ustedes cuentan con test para hacer a todos los pacientes sospechosos? Nosotros, como el resto de, de departamentos, eh, tenemos ahora mismo el Hospital General de Alicante como centro de referencia para el procesado de las muestras y de los que dependemos para obtener el resultado precisamente de estas muestras. Eh, en línea con lo que decía la consellera, es cierto que están habiendo, hemos tenido eh, problemas para eh, tener con la agilidad necesaria el resultado de, de estas pruebas que vamos enviando de verdad lo que usted apunta que se han recibido esta semana y así nos lo han transmitido desde la serie eh, que se han recibido ya eh, una nueva remesa de, de, de kits de los kits necesarios para seguir haciendo estas pruebas y sí que hemos notado en los últimos días una mayor celeridad en el procesado de las muestras que enviamos pero va a ser una, una constante meter lo que realmente sería interesante es poder disponer de estos kits de diagnóstico rápido sería uno de los pilares que nos permitiría luchar con más eficacia contra contra esta, contra esta pandemia. gerente ¿no? eh, eh, gerente director de Estamos hablando con Rafael Carrasco, que es el gerente del Departamento de Salud del Vinalopó. Nos está contando qué situación de momento no, usted lo ha dicho, de momento no están saturados, tienen camas de UCI suficientes y, y pueden incluso ampliarlas en el caso de que venga lo peor pero sí están supongo que la actividad es tensa porque están prevén eh, que haya muchos más casos de infectados, necesitan esos tests de pruebas rápidas. Hay en estos momentos desde la Consejería de Sanidad se les ha comunicado que puedan venir pacientes de otras de otras poblaciones a su hospital porque precisamente no tienen no están saturados y, y disponen de camas UCI, ¿en estos momentos pueden venir pacientes de, de derivados de provincias o de sí. residencias? Por supuesto, nosotros eh, tenemos un contacto permanente con Consejería, con Salud Pública, es diario, y el concepto que compartimos todos los departamentos de la comunidad es que ya no hay camas de mi hospital ni camas de tu hospital, son camas de la Comunidad Valenciana, están todas disponibles para todos los ciudadanos de nuestra comunidad y así hay que funcionar. De hecho, la incidencia está siendo desigual en diferentes de departamentos de la provincia, por ejemplo. Y, y, y es cierto, hay algunas UTIs que necesitan eh, camas ahora mismo de las cuales no, no disponen. Y estamos eh, recibiendo y estamos dispuestos a recibir todavía eh, pacientes que puedan necesitar prácticamente de este recurso que, como digo, en otras eh, en otros hospitales pues está ya prácticamente o casi colapsado. Pues me gustaría terminar esta entrevista con consejos. ¿El coronavirus se puede prevenir? Uh -huh. Los pilares fundamentales, usted ha comentado, uno son los kits de diagnóstico rápido. Nos permitiría identificar rápidamente aquellos pacientes que, que han sido contagiados y actuar en, en consecuencia desde punto de vista clínico y epidemiológico. ese día uno de los grandes pilares y que, de momento, tenemos todavía por, eh, por resolver, ¿no? Sin embargo, hay otro en el que sí que puede actuar y que en otros países ha demostrado tener una eficacia inmensa y que sí que depende de cada uno de nosotros. Cada una de las personas que nos está escuchando debe tener clarísimo, sin ningún género de duda, que la medida del aislamiento social que estamos todos padeciendo es una de las medidas más importantes para mantener a raya el ritmo de contagio tan acelerado de este, de este virus. Permanecer en casa, salir eh, para lo absolutamente imprescindible higiene de lavado de manos antes de salir después de, de salir antes de comer después de comer todas estas medidas de higiene de aislamiento social es lo que cada uno de nosotros podemos aportar y que tiene una importancia muy muy muy grande para controlar la, la infección por tanto sí. insistir en ello y bueno y esperar a que estos rápidos podamos disponerlos con la mayor eh, bien, con el menor tiempo posible para poder seguir trabajando claro en el CHE hemos podido aplaudir las primeras dos altas, los primeros pacientes que se han recuperado, que ha, se han curado. ¿Cómo están ustedes tratando el coronavirus? ¿Con qué tipo de medicamentos y de tratamientos está abordando la enfermedad? Seguimos exactamente los, los protocolos y todas las guías eh, que van saliendo hasta el momento. También que decir que se continúa de una manera exactamente eh, diaria ensayando eh, nuevas eh, posibilidades terapéuticas Y, como el resto de hospitales, seguimos exactamente los mismos los mismos protocolos. ¿eh? De manera que, bueno, según la gravedad del paciente, pues hay unas indicaciones de los no fármacos, unas indicaciones de otras que son, eh, como el resto de, de departamentos, las instrucciones que estamos haciendo siempre ajustadas a la mayor evidencia científica posible. Y, ya lo digo, siguiendo las recomendaciones que, que emanan de autoridades sanitarias eh, que pueden cambiar de un día para otro, no es así exactamente correcto pero a medida que vayan saliendo resultados de estudios que están en marcha, puede ser que efectivamente estos protocolos puedan ir cambiando. Pues, Rafael Carrasco, solo les pedimos eh, que resistan, que sigan resistiendo. Son ustedes los que nos protegen. No hay armas, son las batas blancas. Muchas gracias. Eh, muchas gracias eh, a ustedes y, de verdad, quiero agradecer toda la apuesta de solidaridad, todas las donaciones que, de particulares, que empresas, que instituciones están... Están haciendo todos los mensajes de apoyo, de cariño para con nosotros, para con nuestros pacientes y pedirles que, que sigan ahí con nosotros y ustedes cumplan la función que tienen, que no les quepa ninguna duda que nosotros cumpliremos la nuestra eh, dejándolo todo por, por lo que es nuestra razón de ser, que es la, la salud de los ciudadanos y más en esta situación tan tan comunitiva y tan delicada. Gracias a todos y gracias Ospele. Rafael Carrasco, director gerente del Hospital Vinalopó del Departamento de Salud del Vinalopó de Elche. 101.4 Tele Elche Radio Marca.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 Nos quedan pocos minutos para llegar al final del programa La Glorieta y hoy tenemos en la efemérides a un genio porque se cumple, lo dijimos ayer, el fallecimiento de Ludwig van Beethoven en diciembre. Se cumplirán su 250 aniversario y por ello este año ha sido declarado el de Beethoven el año de este personaje, gran músico y héroe. Nació tal día como de hoy, hace 250 años y lo hará. Confinado, el mundo celebrará esos 250 años de su nacimiento. Confinado, gran parte del tiempo como lo estuvo el gran Beethoven, quien concibió la mayor parte de su obra aislado por su sordera. Y hemos cambiado de música, estamos escuchando, ya que hoy, un 26 de marzo, cumpleaños Steven Tyler, el vocalista y componente del grupo norteamericano Aerosmith, una banda que nació en Boston y que tuvo una longeva trayectoria, influyendo en la música de numerosas bandas de hard rock, como los Guns N' Roses. En la década de los 70 se le conoció como los Rolling Stones, pero a la americana. Hoy los recordamos con esta canción, con Crazy... It's like feeling bad Pues estamos, estamos ya casi a punto de finalizar y antes de dejarles con nuestra canción de todos los días, resistiré, pero esta vez les tengo preparada una sorpresa, no la cantará el, el dúo Dinámico, sino una médica, una médica que se ha hecho viral en las redes sociales, pero antes de ella mmm, vamos con unos pequeños consejos de publicidad y e inmediatamente volvemos.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 ...el ayuntamiento donde tú estés... ...y aunque no queda más remedio... ...hogar, dulce hogar... ...quédate en casa... ...y siguen las indicaciones de las autoridades... ...Ayuntamente Alts. Pues sí, hay que quedarse en casa... ...todavía tenemos algún minuto... ...para recordar en la efeméride musical... ...a la gran Dayana Ross... ...cantante y actriz norteamericana... ...a la que recordamos con Lionel Richie... ...con este tema... ...que fue muy... ...un éxito en la década a principios de la década de los 80 en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 ...pues nos vamos a despedir y que la música nunca nos falle... ...porque no nos está fallando durante estos días de confinamiento... ...Y Teleilchen Radio Marca que lleva 30 años en primera línea... ...aquí en el 101.4 también continúa ahora más que nunca... ...estando en esa primera línea de la información... ...para ofrecerles datos eficaces, útiles, veraces... ...y sobre todo también para entretenerles... ...y para dar las gracias, las gracias a todo ese personal que está luchando contra esta pandemia. Todos juntos podemos vencerla. Dejamos descansar hoy un poco a las voces del dúo dinámico, pero no dejamos esa música y esta letra adaptada por una médica que se ha hecho viral. Nos vamos con Resistiré. Ya saben que mañana volvemos aquí con otro programa especial dedicado a esta situación que nos ha tocado sufrir.